Ya arranca, comienza. Esto, Esto es... es expreso, expreso, Bongo, expreso, b o n g o temporada 2015 c a p í t u l o uno. n c e s Entonces... Cuando se está frente a un micrófono, uno tiene la responsabilidad de enviar un mensaje claro. Un mensaje que no tenga estridencia alguna, ni siquiera la posibilidad de ser reinterpretado o librado al azar. Esto quiere decir que el mensaje que uno le entrega a la gente debe ser un paquetito cerrado con cinta Scotch, sin posibilidad de fuga de significado alguno. Ojo, también lo podemos cubrir con papel de regalo e incluso con papel aluminio para asegurarnos su impermeabilidad. Hay que ser cuidadoso con el peso del mensaje, porque entre tanto envoltorio y lamar en coche, Correo Argentino te cobra una barbaridad para el envío. Y si el mensaje te lo mandan a vos desde el exterior, puede recaer en la aduana de s e i z a a donde tenés que ir con el formulario 4550 de la FIP. Una toalla seca y un unchaku. Muchos mensajes llegan a destino de manera impoluta. Otros llegan distorsionados o rotos, momento en el que el receptor obtiene el mensaje absolutamente desvirtuado. A saber, Billy Bond, tocando junto a la pesada en un repleto en una park, gritó desde sus entrañas el conocido: Rompan todo. ¿Y qué? Y la gente lo hizo. ¿Ecuación comunicativa resuelta? No. El problema radica en que las ganas de destrozar el establecimiento por parte del público hizo trizas al emisor y nadie prestó atención a cómo seguía la frase del artista. Rompan todo. Rompan con todo aquello que los aprisiona y no les permite recibir la bendición de la palabra del Señor. Vengan mañana a la iglesia brasilera que voy a estar dando misa. Brigado. Ya era tarde. Cientos de butacas rotas, policías por todas partes y Tito Lecture, manda más, del Palacio de los Deportes, llorando como niña chiquita. El mismo Bowie argentino, Miguel Mateos, y su canción Tira para arriba. La sola emisión de esa frase, despojándola del hecho gravitatorio que esa misma cosa que se tira para arriba baja, Constituye una de las traiciones más grandes al público argentino. Y claro, después de que se tira para arriba, se cae para abajo. Y como dice Mariana Enríquez, bajar es lo peor. Otro que bien baila es Sting. Cuando compuso Let Your Soul Be Your Pilot, Deja que tu alma sea el piloto, en lo que a priori parece una balada a medio tiempo con un halo a r e k r i s h n a derivó en una masacre en Oslo. Cuando un chofer noruego embebido por el mensaje de la canción dejó que su alma sea la que maneje el camión de caudales, estrellándose contra un centro de jubilados y causando la mayor tragedia vial de la historia europea relacionada con la carrera solista de Sting. El mismo cantante de The Police, por ejemplo, en un gesto claramente irresponsable, Le pasó el micrófono a su compañero de banda Andy Summers, quien entonó una de las canciones más extrañas de la discografía de Police. Andy Summers no tenía cartón, ni envoltorio, ni cinta scotch, ni pindonga para hacer llegar su mensaje. De sus vísceras al mundo. Mother. Bye. La astronomía y el léxico se juntan para que hablemos de espacio. Uno parte en deuda. Si、sí, uno arranca con la columna del d e b e vacía y la del haber llena. Cuando el señor Adrián Paenza selló el acuerdo de esta sección en las oficinas de Expreso Bongo con un apretón de manos, Se daba a entender que iba a estar presente para esta primera edición de Hablemos de Espacio. Hablemos del espacio y de espacio, porque si no, no se tiende bien. En fin, el pacto parecía sellado. Pero no. Es así que estamos a la deriva y sin conocimiento básico de física y astroplanetaria. Pero seguiremos con nuestro norte. Que hablemos de astronomía parece un chiste. Lamentablemente, no lo es. El que sí es un buen chiste es uno que contó Diego Reinhold. En uno de esos monólogos donde mezclan hombres propios con su relato, mostraba su disconformidad porque alguien de chaco se quería mudar al lado de su casa y él no quería un chaqueño palavecino. Desde Chaco al espacio exterior, Ilya Curiaki en el reino, Reino, e i r e i n o I a コ n ティ o コスタルス、ミメニカアナログ、ノエレス、ミクウェネ、シティドミコロコ、コンシゴ、ラレン、アロケエモ、シカゴ、エネスタエラ、ミシコ、ソロ、コメン、シビス、トポシェラ、ベルロケ、ソイメケレス、モベル、バトルフォンド、デニ I'm、like so、a reign of a plastic lady. So you'll be plastic again. I'm a reign of a plastic lady. あの人は o なたの家族のために、あなたの家族の o め e あなたの家族の c めに、あなたの a 族のために、あ l a の家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あな o の家族 s ために、あなたの家族のた e に、あなた c a 族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族 e ために、あなたの家族 i ために、a な l a 家族のために、あな ゲイゲイゲイゲイゲ